Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. En este punto del día, en el 107.4.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez, ahora también emitiendo a través de la red en OndaMarinaRadio.com y en nuestro blog, donde tienes disponibles todos los programas, para escucharlo cuando te apetezca, para bajártelo al iPod, en fin, hipnotizate.blogspot.com Y como disco de portada en la sesión de hoy, un tipo imprescindible para entender la música de nuestro país. Uno de los mejores letristas y uno de los músicos favoritos de este programa. José Ignacio Lapido ha sacado un nuevo álbum, el quinto ya en su carrera en solitario. El álbum se llama Cartografías y lo vamos a descubrir, lo vamos a inaugurar con este Cuando el ángel decida volver. Bienvenido, bienvenida. Estás en hipnosis.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 vida volver nos verá contando hasta 3 Los que lucharon en la guerra y los que fueron a la mina a buscar algo en lo que creer no tendremos nada que perder. Ni será real. Perfecto, como siempre, Lapido en su línea, sin tener que innovar en nada, ni inventar nada, ni en la forma de crear la música, ni en las letras. Eh, él tiene un universo particular, una forma de hacer música y, eh, en fin, es nuestra debilidad. José Ignacio Lapido, el que fuese, ya sabes, guitarrista, eh, compositor de, pues también, claro, el mejor grupo de rock de español de, de todos los tiempos, 091 desde hace ya bastante tiempo, con carrera en solitario y nuevo trabajo, cartografías y cuando el ángel decida volver, más música de nuestro país para continuar, una pareja pues también eh, muy especial a la, a la hora de crear sus canciones eh, Fino Ollonarte el que fuese ex de los enemigos y Cristina Plaza claro, ellos dos juntos forman el proyecto Clovis Todo iba mal soñaba con tiempos mejores no pude evitar escuchar vuestras conversaciones por llamar la atención dije cosas que en verdad siento casi pierdo el control pero de eso hace ya mucho tiempo antes era importante. emocionante en el comienzo del programa de hoy José Ignacio Lapido y ahora Clovis el proyecto de Fino Ollonarte uno de los productores más reputados de nuestro país junto a Paco Loco y claro eh, Fino pues se eh, guarda para su grupo eh, lo mejor sin duda alguna. Canciones muy especiales como este Detrás de las Puertas que inaugura bajo la influencia su nuevo trabajo más música en castellano en este, en este caso con un nombre eh, en inglés de New Ramón se llama el grupo. El nombre no muy acertado, ahora sí. La, a la hora de crear la música la cosa cambia. Es el proyecto de Ramón Rodríguez, el, el líder de Madí, que se ha lanzado en solitario con un álbum que se inaugura con este La Cafetera. la música de la canción como habrás podido eh, escuchar te, te sonará y es que yo creo que está prácticamente plagiada de corrientes circulares en el tiempo, de los planetas la, la, la melodía de este La Cafetera, de todas formas la canción también en fin está, está bastante bien La Cafetera incluida en a propósito de Garfunkel el álbum que ha editado este chico bajo el nombre de The New Ramon Vamos ahora con otro proyecto paralelo, en este caso el de Alex Turner eh, uno de los componentes de Arctic Monkeys el, el proyecto se llama The Last Shadow Puppets y tiene un aire muy sesentero a rock de los 60-70 <música> Standing Next to Me, la primera canción que conocemos de The Age of The Understanding eh, el primer trabajo que editan eh, eh, Alex Turner de los Arctic Monkeys junto con Miles Kane de los Rascal el nombre del proyecto es The Last Shadow Puppets un álbum muy a tener en cuenta como también lo es eh, el, el álbum que nos acompaña a continuación, Falling Off of Lavender Bridge el primer trabajo de Lightspeed Champion No es otra cosa que el proyecto del antiguo líder de los Tessy Ciclés the the the They all love drums, I've got a sweet sugar but that's all Tell me what it's worth Tell Pues sí, no me he equivocado. Es efectivamente el antiguo cantante de los Tessis y aunque no lo parezca por el cambio de registro musical que efectúa desde su antigua banda hasta este nuevo proyecto, Lightspeed Champion, con canciones tan bucólicas y con esos teclados maravillosos como Tell Me, Where It's worth". Vamos ahora con uno de los maestros. Cada vez que saca un álbum no, no nos paramos a analizar si es mejor, si es peor. Nos da igual. Paul Weller tiene nuevo trabajo yá está sonando en hypnosis esto se llama have you made up your mind i see a glimpse of smile on your will They say everything has a place of time But this ain't one of those times I feel there's something in the air Just don't know why, don't know why What a fool I be. Mean. What a fool I feel mean. The made, made, made, made, made, made, made up your mind for me. You made up your mind. The made up your mind for me. there's a love light breaking through the dawn. But where will I be when morning comes? I feel it, feel it in my bones. Don't oh, know where my feet will go. What a fool I be! Oh, what a fool I be! place for everything, but this ain't one of those times, what a fool I'll be, oh, what a fool I'll be.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 Y es nuestra radio favorita, Onda Marina, la emisora municipal de Fernán Núñez. En esta radio suena ahora el nuevo proyecto de Goof Riz, el cantante de los Super Farry Animals, un proyecto musical llamado Neón, Neón. tampoco es tan extraño a la gente que nos gusta la música que estamos enamorados de la música eh, nos gustan música de diferentes registros y eso es lo que le pasa por ejemplo a Groove Race que tiene tenía un proyecto Super Furry Animals y ahora eh, se inventa una nueva historia Neon Neon que suena totalmente distinto en este caso a, con, con ese nombre pues no podía ser de otra forma ¿no? Aires eh, pues ochenteros en canciones como ese I told her on alderham canción que se incluye en este primer eh, trabajo llamado Steinle's Style, música de baile continúa en hipnosis en este caso con Lady Tron, tienen su cuarto trabajo ya en el mercado se llama Velocífero y lo vamos a descubrir con este Ghost Lady Tron desde Liverpool fantasmas electrónicos de Lady Tron desde su último trabajo velocífero nos vamos a plantar ahora en Bélgica para escuchar a una banda que llega desde ese país y que llevan pues 15 años por lo menos en el mundo de la música Deus ah, no, man, alfaita, tiene un nuevo trabajo se llama Vantage Pond y lo inauguran con este The Architect son las nuevas canciones de Deus the carrera realmente irregular la de Deus hacía pues casi nueve años que no se sabía nada de, de ellos y han vuelto en este 2008 con Vantage Ponds un álbum que incluye canciones como ese de Architect los que nos acompañan a continuación pues se puede decir lo mismo hacía diez años que no se sabía nada de ellos una cantidad de rumores los foros de internet crepitando esperando un álbum que al final se ha llamado tercero cert Es la nueva entrega, claro, de Portishead. Un álbum complejo, un álbum arriesgado y que han conseguido pues, mantener el mito. Beth Gibbons y sus chicos dejándonos este nylon smile, Portishead.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 A las se dice que si uno no quiere don no se pelean pero ha vuelto a pasar y es que el bicho que te haya picado bien merece un documental No tengo que buscar A ver si se te pasa, los amores reñidos serán todo lo que tú quieras, yo me siento como un proto de carne que ha sido arrojado a la Tengo trabajo ronroneando Nuevo álbum de Señor Chinarro Y otra de las canciones que hemos disfrutado hoy Los amores reñidos de Sevilla nos vamos a Granada De Señor Chinarro A los niños mutantes Para escuchar otra de las canciones de Todo es el momento Su nuevo álbum Un tema en este caso con nombre de Isla Formentera días de feria, Pero no Tenías Cuerpo de fiesta Porque te dolía el alma y no sabías la razón. Lo peor es no tener claras las cosas. Y aunque la música suene por los baffles y siempre pinchen ritmos latinos. Tú no estás para bailar pero te mueves al compás con los pies, un, dos, tres, tumba. Los columpios nunca van en la dirección que debe tomar tu vida. Así que es mejor bajarse y pedir que te devuelvan el dinero y emborracharse.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 En una vertiente menos eléctrica de lo que nos tienen acostumbrados niños mutantes en esta canción, Formentera, que también forma parte de ese último trabajo que además está producido por Fino Yonarte. ¿Recuerdas que antes, al comienzo del programa, lo escuchábamos con su proyecto Clovis? El, el álbum que vamos a escuchar a continuación lo produce eh, el otro gran productor que también lo comentaba antes, Paco Loco es el nuevo trabajo de Travolta la banda de Joaquín Pascual que tiene otro su segundo álbum en el mercado tras el efecto amor y un álbum que contiene canciones como esa canción nos salvó Travolta Третье. stres Eso no recordaba donde había estado solo recordaba aquella canción ...esa canción nos salvó... ...otra de los bonitos temas que conforman... ...Manual de Redención... ...la segunda entrega de Travolta... ...la banda eh, que formó... ...que ha formado Joaquín Pascual... ...tras la disolución de Mercromina. ...vamos a continuar con... La, ...con el segundo trabajo... Eh, ...del proyecto formado por... ...Isabel Campbell y Mar Lanegan... ...ella pone la dulzura... ...él pone esa voz desgarrada... Y en un segundo trabajo que contiene canciones como este «Come on over», A blind man driving at the wheel. esto igual me quitan el programa no he advertido que los menores de 18 se tapasen los oídos ni he colocado los dos rombos antes de escuchar esa uh, canción de alto voltaje, come on over, turn me on firmada por Isabel Campbell y Mark Lanigan. estamos llegando casi al final del programa, vamos a escuchar una versión muy particular, una, una canción llevada a su terreno por Duffy, la, la nueva estrella ya sabéis del pop británico que ralentiza y hace propia eh, un temazo firmado originalmente por Hot Chip. Aquel Ready for the Floor suena así, con la guitarra acústica y la voz sensual de Duffy. la curiosidad, eh, Duffy haciendo eh, suya, haciendo propia el Ready for the Floor, desde luego la versión mm, no supera eh, a, al original de Hot Chip, que en alguna ocasión ha sonado por aquí por el programa pero realmente eh, es curioso ver cómo se queda esa canción tan compleja tan electrónica, así descarnada en la voz de Duffy con ella llegamos al final de la edición de Hipnosis de hoy, cuando cuente tres despertarás y no recordarás nada simplemente sentirás un enorme placer, uno